Hola, hola, damos comienzo al programa 561 en los 15 años de La Otra Oreja. Un programa de radio con pocas palabras y mucha música. Perfectamente, acá estamos con la intención que nos encontremos con pocas palabras y mucha música en este espacio de resistencia musical. Eh, Lara. Supuestamente. Perfectamente. Eh, a ver, eh, las vías de comunicación, por favor, eh, Lara. Supuestamente. Eh, bueno, eh, sí, río, pero le estoy preguntando a Lara eh, las vías de comunicación. Podés escribirnos a Otraoreja.gmail.com Buscamos en el Facebook La Otra Oreja. ¿Podés dejar tu mensaje al más54? 92235828700 Perfectamente, cuántos números, ¿no? Eh, bueno, y estamos emitiendo desde Radio ¿Qué? de la Sortea eh, con quién hacemos este programa en la operación técnica. En la locución, Liliana Daunes sí. y Quique Pesoa. Sí. Y claro, y yo que soy ya Moyano sirva. Perfectamente, ¿y en la operación técnica? En la operación técnica, Pablo Uso Cas Vos es un Bien, eh, correctamente. Todos los chicos diciendo la identificación del programa. Aquí está Río, ¿te quiere decir algo? ¿Qué, qué me quiere decir Río? Sí, ¿cómo vas a reconocer a tu propio nieto? Sí, sí, claro que te reconocí, pero eh, nombre y apellido, por favor. Todos ¿Vos los... Sí, ya sé, el mío sí, pero el. el de río, por favor, eh, aquí. Río Gael Natsman Soria. Perfectamente. Bueno, y así comenzamos el programa 561 contra el fascismo. Y también por la huelga. Estás escuchando desde la otra oreja. La otra oreja argenta. Bueno, y hay, hay temas que, que más nos hacen sentir al fascismo eh, rondante, ¿no? Porque no solamente es el gobierno, sino muchos fachos que lo sostienen. Y vamos a empezar una, una canción poco pocas veces oída... De nuestro amigo León Gieco Que hace 30 años Iba al campamento de fundación De la agrupación Hijos León Gieco nos canta Fachos Por la otra oreja Que cuelga tu hilo, hacer cumplía años cumplo días, salgo a la calle Que me maten un poquito o me mato Yo comprando cigarrillos En este mes se murieron dos amigos Y yo igual que te tengo salvo de gira Si un borracho no corta mi destino llegar a este pueblo con ganas y con vida El pueblo se llama como genocida Al costado de la ruta no paró Gendarmería, lo que mezclan Está en mi mochila, está en el avión Que pasa por arriba, estos creen Que somos peloturos, llama la atención A la prensa amarilla, y así la Caína llega a su destino España, Brasil Estados Unidos soy como fui siempre Solitario como las liebres Escomiendoé de los perros que muelen a sangre y muestran sus dientes Machos veoos y sucios van haciendo desastres por rincones del mundo. Soledad y muerte por todos lados es moneda corriente uh. Quemados y en la plaza de los no juzgados hizo la sangre, hizo alma rotas, del que mató a Jara, del que pusilló al soy como fui siempre, como un gato a la luz de la luna, acostado sobre mi sombra oscura, haga por las dudas, Machos, feos y sucios, van haciendo desastres. Por los rincones del mundo, sangre, soledad y muerte por todos lados es moneda corriente. Uh. Y ahora vamos a escuchar Sin Sarasi, un tema que se llama Viejo Facho, por otro lado. desde un bote bien lustrado, por los pibes lavautos de Gaona, los anteojos espejados y una mueca que reluce por su asco a los morochos despreciando con sonrisa tan soberbia bien feca y deja un peso de propina chifla pibas y le dice guarangadas mientras trata de colarse en una fila viejo facho bien peinado a la gomina con perfumes importados te lava de granja y laife Viejo facho Vos tenés la vacatada, Fuiste socio de un milico Con eso te hiciste rico Viejo verde Vas pifiando con las pibas Te esquivan en la pilota No te pasan ni cabida Cuando caiga la guadaña en tu mollera No hay ninguna billetera Que te salve de final no te quiere ni tu perro solo como loco malo y vas canturriendo tangos te de popular te juntas con los plebeyos para ver si estás en onda Pero te das cuenta, viejo, que eso va a biche copar Que laburen los planeros, que laburen esos bajos Esas negras aborteras no debieron ni nacer Se presigna mientras tira una moneda desde el falcón A los pibes de la calle que no tienen pa' comer Viejo facho Bien peinado a la gumina Con perfumes importados Te lavas de granja y la de fe Viejo facho Vos tenés la vaca atada, Fuiste socio de un milico Con eso te hiciste rico Viejo verde Vas pifiando con las pibas Te esquivan en la milonga No te pasan ni cuando caiga la guadaña en tu mollera no hay ninguna billetera que te salve de final cuando caiga la guadaña en tu mollera no hay ninguna billetera Que te salve de final? Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Por hoy vamos a presentar un dúo cínico y Pablo Hassel que, que estuvieron presos. ¿no? La Fiscalía de España vuelve a pedir condena de cárcel por el delito de opinión. Una vez más, el Estado español se viola el, un derecho básico, ¿no?, que es de la opinión y de la expresión artística. Bueno, eh, vamos a escuchar a Cínico y Pablo Hassel Cínico con C y con K después, y Pablo Hassel vamos a, a, a presentar un tema contra el fascismo. Retransmitiendo desde Lesida, vuelven estos dos. Perdón por no causar un infarto al alcalde con mentirosos. No. Yo, yo, soy con homosexual añorando un chacal, en la cavidad de criminal a bascal, voy a luchar hasta que la casta no tenga sitio ni en Alaska, quiere torturarme más rasca, ya basta, de que le salga tan barato, cada mal rato que pasamos por su traca armado cataco. Más asco le escribo leyendo de chulo con Maduro, mientras oligarcas aquí les limpia puro, Te juro que me tatuaré la carantera, de quien ponga pianuro en la falda de ribera, voy a hallar la manera de hacerte ver. Que hay que echar a quien a un lujo hasta del alquiler con camaradas no ando solo cada día mejoro por la revolución que lo cambie todo demasiado cabreado para dejarlo no me cago será mi culpa que he casado liré con atentado Tú eres ordenador, eres racista, Machete pa' el machote y el gulaco para el machista. Quiero hacer que voten tus ideas, no los pechos, porque como estamos guapas defendiendo tus derechos, de hecho, gracias a vosotras se cumple un deseo, anulando con los atrapullos de Kitcheo. Antes de tratarla de una forma despreciable, piensa primero en tu abuela o en tu madre. Obvio a los que dicen que aquí no cabemos todos. No os llevéis a engaño, quieren los años del nodo. Hacernos daño, llevarnos al exodo. Con la ley si eres rojo, pues te jodo No tengas nunca un descuido Al darle su merecido Antifascista por siempre De enero a diciembre os odio vendido Que ningún fascista pide más un nuevo día Estamos con sangre fría Para que no sonrías Estas es cosas nuestras, cosas tuyas, cosas mías Para que no sonrías es un facha que no rías Esa raza cacii que no rías ¡Escrojemos a la oligarquía! ¡Contra fascismo, trifascismo! ¡No hay otra! en el jodido auxilio pero a quien permanece callado no envidio el cacelero da la sumisión mi mente no está presa solo falta que me acusen de matar a mesa los años pesan, son muchos dando electrones te escuchan ciegos de queta los borbones pero aquí que importa escribir bien quieren mentes, el serinelas, 100 el rap cada vez más absorbido por el sistema he visto Martin y Dan, Carmen de Mayrena y claro que quema, no nació para ser esclavo de quien jode el barrio con política Que no trago gozado, por tantos juicios ya aún no terminé. En este país imputarían hasta Eminem, sonando como si subiera al techo del Congreso. Que ningún cuerpo de dentro saliera ileso. El tercer que te dice que el de España va primero. Solo se refiere a españoles con tintero. Siendo certero esta patria es un retrete, porque lo único que importa es el color de los billetes. Oye al africano mientras va, ciego del piso pero al barrendero no al que juega en el Real Madrid. Antes de haber chide el que acaba rip, mira como suena una bomba ante la pipa patriota. ¡De echar la bota, Mira tus costillas toda rota por mi pota. Odio al que odia a sus chicas y se escrota. Aquí somos del Joker muerte a Batman en Gotham. Tupamo canta conmigo. No me detendré estar vivos. Su calle está en el portillo, mira el Joder, te joderte lo digo de Que ningún fascista piense más su nuevo día. Estamos cursando el frío para que no sonrías estas cosas no es cosa tuya es cosa mía para que no sonrías esas cosas que no rías y esta rata que así que no rías nos queremos la oliva contra pasillo escuchando desde la otra oreja la otra oreja argenta por en esta otra oreja antifascista vamos a escuchar al perro segovia un músico un cantante que es medio ecléctico con sus con sus estilos eh, elemento de música urbana bases de hip hop y sonido love free Eh, bueno, este, él flasheó cuando eh, tenía una novia que no era del mismo palo que él y él estaba en la derecha, estaba con Macri, qué sé yo, y eso le abrió la cabeza, no, la contradicción con su novia y este, vamos a escuchar ahora del Perro Cebolla eh, todos los fachos son iguales por la otra oreja todos los fachos son iguales aunque se cambien de color la misma mierda en otro traje desde la colonización Todos los faccios son iguales aunque hablen de revolución de libertad y alegría disfrazaron su perversión Todos los chinos no son iguales sino tu amigo, el patrón de los traidores no me olvido el gato es gato y no leo. Los son iguales, aunque se cambien de color, la misma mierda en otro traje desde de la colonización. Todos los fachos son iguales, aunque hablen de revolución, de libertad y alegría disfrazaron su perversión. Todos los chinos no son iguales, y no es amigo, el patrón de los traidores no me olvido. El gato es gato y no leo. ¿Estás escuchando desde la otra oreja? La otra oreja intergaláctica. Bueno, las clases dominantes ocultan el verdadero significado... ...no solo de las grandes tradiciones obreras, sus luchas y dirigentes... ...sino incluso lo hacen con canciones como por ejemplo Bela Chao. La serie Casa de Papel es un claro ejemplo, ¿no? Bueno, a los grandes revolucionarios y sus ideas... ...las clases dominantes los sometieron a constantes persecuciones... Dicen que acogieron sus doctrinas con la furia más salvaje, con campañas de mentiras y calumnias. Bueno, después de, de, de la muerte de algunos, se intentó convertirlos en íconos inofensivos, canonizarlos, rodear sus nombres de una cierta aureola de gloria, castrando el contenido de su, de su doctrina revolucionaria, ¿no? Pensemos en tantas remeras... Bueno, olvidan, relegan a segundo plano, tergiversan el aspecto transformador de sus acciones, de sus conceptos revolucionarios, y hacen pasar a primer plano. Ensalzan lo que es y parece ser aceptable para los sectores dominantes. Pero los y las militantes antisistema los revolucionarios del mundo los han cantado en los momentos más difíciles, en las barricadas, en los frente de batalla, en las cárceles mientras eran torturados, frente a los pelotones de fusilamiento, en las guerras cuando se marchaba al asalto de una posición enemiga, por ejemplo, en las manifestaciones y en los actos. Bueno, desgraciadamente no todos los militantes, y sobre todo en Argentina, saben sus letras. Incluso algunos tienen hasta una cierta vergüenza de cantarlos porque en ciertos países son verdaderos himnos de lucha. La historia de este himno de los partisanos llegó a las páginas de varios diarios que explican su origen, su historia y su letra, pero lo que prima es lo que lo presenta como una reliquia eh, arqueológica, algo que ya fue. Bueno, la pregunta es si este tratamiento sirve para que este himno antifascista sea conocido por el gran público, se difunda y la gente sepa su historia o si es una forma de banalizarla, no vaciarla de su contenido, de lucha. Cuando es cantada en la serie por delincuentes lumpenes de bancos con proyectos individuales, cosa que no fueron los partisanos. Pero los que la conocieron bien son los fascistas que la escucharon cuando huían en bandadas o se rendían a fines de la Segunda Guerra Mundial por las montañas y caminos de Italia. Bueno, la historia de Bella Ciao nos dice que fue una canción popular cantada por los simpatizantes del movimiento partisano italiano durante la Segunda Guerra Mundial cuando luchaban contra las top, tropas fascistas y nazis. La propagación de Belachao durante la resistencia antifascista está documentada y parece sí, circunscribirse sobre todo en la región de Reggio Emilia. Saludamos a los compañeros, a, a Silvio, a Valentina, eh, de, de Reggio Emilia, ¿no? En, que queda ahí entre los apeninos bolonieses y la zona de la República Partizana eh, en el norte de Italia, ¿no? sobre los apeninos de Módena. Bueno, Bela Chao fue, es y será un himno de lucha antifascista contra el capitalismo y contra todo tipo de dictaduras. Para que la cantemos en cada huelga, en cada manifestación contra los planes de ajuste y para que todos la aprendan aquí va la letra en castellano, cantada por supuesto con nuestros amigos, nuestros amigazos de del Club Artístico Libertad Amigas, amigos, amigues soy Demián Casagubón cantante del Club Artístico Libertad y queríamos compartir con ustedes eh, la canción vela Chao un himno que cantaban las trabajadoras de los arrozales padanos y que se ha vuelto históricamente un símbolo de la resistencia popular y antifascista, tan necesaria, vigente y vital en estos tiempos, en estos días, en este mundo y en este país. Un gran abrazo y hasta pronto. Esta mañana me he levantado. Vela, ciao, vela, ciao, vela, ciao, ciao, ciao, este Ovela, ciao, el a ciao, vela, ciao, ciao, ciao, s-a lăflut de un guerilero. ...escuchando en la otra oreja. Bueno, y estamos recibiendo muchos mensajes que leeremos después... Eh, ...contra el fascismo, ¿no? Pero la segunda parte vamos a empezar a um, desandar los temas de la huelga... ...que algunos oyentes lo escucharán un día antes... De la huelga uno o dos días antes y otro después. Pero la, la necesidad de la huelga sigue, ¿no? El, hay muchos que están, o estamos, eh, digamos, por el paro activo, ¿no? La huelga hasta que se caiga este gobierno. Que se vayan todos, dicen algunos, ¿no? Estás escuchando Por la Otra Oreja. ...y vamos a los mensajes... ...Mónica desde Santa Clara dice... ...vela chao, amo... A ...abrazos desde Santa Clara del Mar... ...aquí cerca de Buenos Aires... ...Hernán dice... ...la música que pasase siempre buenísima... ...no es una novedad... ...la selección impecable, abrazo... ...Hernán, ya volveremos a la pileta, ¿no?... Ya, ...lo que pasa es que no... ...no funciona internet... ...y es la única manera de anotarse... El Mastuerzo desde la Ciudad de México, eh, Abrazote Mastuerzo... Emi, eh, Emi Riva Palacio dice... Te mandamos un abrazo, fuerzas desde tu casa en la Ciudad de México... No, no me van a, a endilgar una propiedad en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, Graciela de Sudna, a la huelga compañeros, dice el indio Vertis por ejemplo bueno dice poniendo ya la otra oreja cuando empezó el programa Paloma desde la Ciudad de México eh, dice éxitos y le comparte el link de la otra oreja a una amiga que es chilena y está interesada María Eugenia Núñez eh, bueno Ana Parmás de Uruguay Gustavo Jones Eh, desde México eh, Antonio Carlos Inostroza eh, Hilda eh, gracias por avisar Rocío del Club Atlético Libert Artístico Libertad eh, escuchando Ruth eh, Aguiar también Mavi, Nata escuchando, por supuesto está Raúl, Raúl, mi compañerito de la primaria, escuchando y dice, atento a ...a tu nieto cuando empieza... ...a cinco, cuatro, tres, ¿no? Cuando empieza el programa... Eh, ...Guillermo, que hace mucho que no lo saludaba... ...un fiel oyente... Eh, ...abrazos, Guillermo... Eh, ...mañana nos vemos en la... ...en la marcha de los jubilados... ...aquí en... ...en Mar del Plata, ¿no? Viviana Escobar, Abrazotes... Eh, ...el doctor Alfredo Grande... ¿eh? ...psicólogos si los hay, ¿eh? Otros psicólogos, ¿no? Juan Imasi... Eh, Lili, eh, bueno, muchos, muchos oyentes a las... Cuala... Basta de chamullo y pone música. Eh, ¿Cómo dijiste, Lara? Pone música que mi hermano Renzo baila. Bueno, está bien, pero este vamos a, a la cortina. ¿Estás escuchando desde la otra oreja? la otra oreja argenta Hoy hay un tema todos estos temas que vienen tienen que ver con la huelga ¿no? esta este, esta movilización que va a haber con la huelga con la huelga contra este gobierno y mientras tengamos aire y mientras este espacio sea un espacio de música en resistencia vamos a pasar algunas músicas interesantes y una subversión hermosa, pedida por Graciela a la huelga Club Artístico Libertad que lo presentan ellos mismos Bueno, buenas noches Eduardo y todos los oyentes de La Otra Oreja acá Charly del Club Artístico Libertad y bueno, nada, en estos tiempos de, de lucha y resistencia Queremos compartir para todos ustedes Nuestra versión de A la Huelga Una canción más que vigente En todos estos días Y acompañando lo que pasa todos los miércoles Que es muy necesario que estemos juntos Y, y de la mano con todo este Con todo este despelote Que se está armando en este momento Así que nada, espero que la disfruten Un abrazo grande ah, la huelga compañía, No vayas A trabajar quieta la herramienta que es la obra de luchar desde el pozo y el arado desde el tono y el telar vivan los hombres, el pueblo A la huelga, a la huelga cien, a la huelga madre, yo voy también a la huelga cien. Vamos a levantar todos los trabajadores codo a codo por el pan a la huelga es a la huelga cien a la huelga madre somos tan bien a la huelga cien a la huelga mil yo por eso somos madre y esos por mí otra oreja latinoamericana y seguimos cantando y poniendo la música por las huelgas. Eh, bueno, vamos a escuchar de Honduras un cantautor campesino hondureño eh, que nos hace la huelga por la otra oreja. Está el presente trabajo. No lleva el propósito de ofender en ninguna manera al laborioso y digno pueblo norteamericano. La idea es que quien escuche eleve su nivel de conciencia para reconocer a aquellos de la administración norteamericana que tanto mal han hecho al mundo. Esta historia que ahora cuento Ocurrió hace muchos años Yo era casón, chavalito Puñetero Y juguetón Más Recuerdo cada cosa De las que allí sucedieron En mi mente se imprimieron Y forjaron mi razón No debo pasar por alto A dos grandes soñadores Que anteceden en la historia De esta milpa tropical Para no olvidar los nombres Forjados a hierro y fuego De Manuel Calix Herrera I de Juan Pablo Juan Ray. Los hombres, los hipotes, las mujeres Huelga, huelga, paisanos La huelga Huelga, Mr. Heinz, Mr. Heinz ¿Huelga? Sí Sí, Mr. Pilman Huelga Oiga, ¿y eso qué diablos es, hombre? Pues ahora vas a ver Como sufre un jornalero lo que sufre un fogonero que te hace correr el tren Y también vas a saber cómo duelen los pulmones de quien riega con esmero aquel caldo bordeles Para muchos imposible lo que estaba sucediendo Lo que con sus ojos viendo no podían ni creer Pero la gente sabía que la huelga estaba lista Que al canalla imperialista había que responder Mr. Heinz. Sí, Mr. Pilman, Diga. Mr. Heinz, usted no explica a mí por qué Indias Chuñas no trabajan. Bueno, y ahí está yéndose en eh, Mario. Eh, Mario de Mesapa, Honduras. Y ahora vamos a ir. Vamos a ir a una chilena. Maravillosa. Evelyn Cornejo. ¿no? con influencia del pop, del rock y del folclore que incorpora todos los ritmos latinoamericanos ¿no? el bolero, la bossa nova y la cumbia y Evelyn Cornejo, una gran música nos dice la huelga por la otra oreja Trabajando el día Sudando, sudando, como mano de obra barata, nos negociaron, nos traicionaron, trabajando barato el día, sudando, sudando Las baratas manos sofreras va mutilando todos los días. Trabajando barato el día, sudando, sudando. Las baratas vidas obreras son solo barata mercancía. Por eso la huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando, porque en la vida de moda, la huelga llegó cantando, porque la vida tan marchando, las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes, las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios.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 Me mă prepara te se viene el baron M prepara te fa ni fi cătem mimanu mi ni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 Sus Por eso la huelga se ha vuestro de moda, la huelga se ha puesto de moda, la huelga llegó cantando, porque a la vida es tan la huelga se ha puesto de moda, la huelga se ha puesto de moda, la huelga llegó a cantando porque el obrero está luchando La otra oreja latinoamericana Qué linda cortina esta no era de una película de todo el sitio, ¿no? de Costa Gabras. Qué bueno volver a ver esas películas de la misma manera que volvimos a ver varias películas de, de Osvaldo Bayer. Eh, bueno, y vamos a ir a México ahora con, con este tema de la huelga de, del grupo Los Lobos, que es una banda mexicano-estadounidense de rock chicano no este calculen que la, la versión de la bamba eh, logró llegar a la cima de los de los de los eh, chats de los eh, de las ventas ¿no? la versión de la bamba que es una canción de origen mexicano y, y con una canción completamente en español ¿no? bueno los lobos nos hacen en esta otra oreja de la huelga huelga en general ahí empieza el rock chicano por la otra oreja los lobos huelga en general hasta México ha llegado la noticia muy alegre que de verlo no es diferente Pues el pueblo ya está en contra Los rancheros y engreídos Que acababan con la gente Y como somos hermanos La alegría compartimos Con todos los campesinos Viva la revolución Viva nuestra asociación Viva huelga en general En el 18 de septiembre De los campos de deleno Salieron los filipinos Y después de dos semanas para unirse a la batalla salieron los mexicanos, y juntos vamos cumpliendo con la marcha de la historia para liberar el pueblo. ¡Viva la revolución! ¡Viva nuestra asociación! ¡Viva huelga general! A que el trabajo siempre se hace con bastantes pesquiroles Y de Nuevo León la Texas han traído vergüenzas Muertos de hambre por frijoles Pero hombres de la raza se fajan y no se rajan Mientras la uva se hace pasar. ¡Viva la revolución! ¡Viva nuestra asociación! ¡Viva huelga general! Ya saben los contratistas que ni caro ni barato comprarán nuestros hermanos. No. Pero como es bien sabido para no. mantener familias, más sueldos necesitamos. Ya está bueno, compañero, y como dice César Chávez, de esta huelga ganaremos. Abajo los contratistas, arriba nuestros huelguistas, que sacabe el esquirón. Sí, sí, ya, ya nos dimos cuenta por el, por la versión de hasta siempre hecha en un bajo, ¿no? Eh, bueno, y, y nos sumamos eh, este 9 y 10 de abril, paro y movilización, ¿no? Que convoca después de mucho tiempo la CGT, la Confederación General de Trabajadores. Y, y hay muchos que estamos por la continuidad del plan de lucha... Para derrotar el programa antinacional de Miley y del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Unidad de todas las luchas. Bueno, y vamos a vamos a presentar el próximo programa, el 562, a los 30 años de la agrupación Hijos, eh, Hijos por la Hijos e Hijas e Hijes por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Cumplimos 30 años y nos vamos a reunir, bueno, algunos en Córdoba, donde nació la agrupación, y después en la Ciudad de Buenos Aires, los de los que pertenecíamos a, a la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Nos vamos a reunir ahí y el próximo programa pasaremos música relativa al... A los 30 años de la agrupación Hijos, 30 años ya. Bueno, vamos a escuchar ahora una versión, una subversión del original de Carlos Puebla. Que empieza con Reggae. Es una, la versión que más me gusta. Gaitas también, en esta versión maravillosa. De algún pueblo de España. Increíble la versión de Hasta Siempre de Carlos Puebla interpretada por Ixo Ray. Nos vemos, nos escuchamos. Hasta siempre. Hasta la ventana. Sí, y fuerte, sobre la historia dispara, cuando todo santa clara. otra oreja seguiremos adelante como junto a ti seguimos y con ahorita te decimos hasta siempre comandante chau hasta la semana que viene